En la mañana quermesera, momento de charlar unos minutos con Natalia Tapie, ella es concejala ahí en Natalíbar Roca. Eh, Natalia, Pablo y Valentina te saludan. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Eh, Natalia, a ver, contanos de la situación eh, que está atravesando el Consejo Deliberante a partir de que ha sido denunciado eh, por agresiones verbales y amenazas el presidente del Consejo Deliberante, Eduardo José Orden. Eh, contanos un poquito, a ver de qué se trata esto. Sí, mira, eh, les comento que fue un hecho que por su naturaleza no pudo ni debió pasar por desapercibido. Mm. Eh, la señora María Isabel se acercó al consejo, eh, se le dio apo apoyo a la vecina, mm. eh, se, la subsecretaría de la mujer también se hizo presente. Realmente fue mm, un hecho que, bueno, yo me enteré a los dos días. Eh, con, porque la vecina se acercó al Consejo Deliberante y bueno, nada, ellos son vecinos y, y más, mucho más no le puedo decir. Eh, uh -huh. Solamente se le apoyó a la vecina, eh, tratamos de, de asesorarla o consultarle si ya había, si tenía un abogado, si se hizo la denuncia correspondiente, y bueno, junto a la subsecretaría de, de la mujer, eh, ya se trató de asesorar a, a la vecina sí. y bueno hay que esperar todo se le voy a la justicia y ahora hay que esperar a ver qué, qué es lo que va a pasar ah, o sea hicieron hizo o sea con el asesoramiento de ustedes eh, la mujer hizo la denuncia contra el presidente del consejo liberante claro uh -huh. no, yo en todo en mi caso en particular uh -huh. le pregunté bueno cómo había sido el hecho si, si había hecho la denuncia y uh -huh. si tenía algún asesor profesional mm. eh, traté de ver eso de que la señora se sienta eh, nada también acompañada claro. y que vaya todo por el curso legal mm. eh, nada una vez que ella me dijo que sí que había hecho la denuncia que tenía eh, que la estaban asesorando profesionalmente mm. Eh, nada, se decidió que todo siga por un cauce correcto. Claro. Es así. Natalia, todo... para, para aquel o aquella que está escuchando, eh, y sí. así y trata de entender un poquito lo que ocurrió, eh, eh, aparentemente, según la denuncia que hace esta vecina, eh, el pasado 6 de marzo eh, eh, discutió sí. con, el concejal, con el presidente del Consejo Deliberante y en ese marco eh, habría este, sido agredida de forma verbal ¿Y sufrió maltrato psicológico por algunas expresiones de este señor Orden? Claro, son vecinos ellos. Mm, sí. eh, y bueno, tuvieron un conveniente con una planta. Sí. Pero más allá de eso, eh, nada eh, no, no quisiera estar en el lugar de la vecina y también en, en, en los tiempos de hoy donde se está cuidando tanto este tema de, de los derechos no sí. de, de la mujer y, y erradicar esta violencia. Eh, pero bueno, hoy le pasó una vecina, mañana puede hacer cualquier ciudadano. Pero bueno, lo que les puedo comentar es eso, que se trató de, de, de que todo vaya por su por curso legal y tratar de acompañar a la señora en ese en ese sentido. Uh -huh. eh, ¿La víctima envió una carta al Consejo Liberante? ¿O, o la envió a, a ustedes, a algún sí, concejal? al Consejo Liberante, ah, estuvimos y... en contacto con la Subsecretaría de la Mujer, uh -huh. estamos estamos... Estamos trabajando en eso y estamos hablando realmente eh, y bueno, esto como todo va por curso de GAR y claro. ya se elevó todo, hicimos uh -huh. todo lo que podíamos hacer. Uh -huh. ¿El, ¿El Consejo le dio tratamiento a esa nota? Digo, eh, por ejemplo, ¿el presidente del Consejo Liberante hizo alguna manifestación pública sobre lo sucedido? Eh, mira, en este momento, ayer fue, se acercó la, la vecina a sí. llevarnos una nota y sí, lo estamos tratando. Ah, o sea que se le va a dar tratamiento dentro del recinto a, a esto. Eh, exactamente. Uh -huh. María Isabel nos pide por escrito una respuesta, así que en estos días ya estaríamos dando una respuesta. ¿Y el presidente del Consejo ha hecho alguna manifestación sobre lo sucedido? Eh, ¿Dijo algo? No, yo realmente no no sé de eso no te puedo decir mucho yo solamente te puedo hablar de mi parte de desde de mujer y, y porque estoy ocupando un cargo eh, uh -huh. traté de, de hablar con la señora y preguntarle todas estas cuestiones del asesoramiento y de la denuncia y que se encargue la, la justicia digamos de qué va a pasar yo no, no más que eso no puedo hacer claro sí Bien. habían ya recibido la capacitación de la ley Micaela los funcionarios y funcionarias eh, sí, ya la recibimos. Bien. Ah, Esto lo, lo lo realizaron durante el transcurso de este año o el año pasado. Sí, todo. Ah. Todo todos los que somos partes de la municipalidad. Uh -huh. Está bien. Bueno, así que hay una causa judicial eh, de por medio. Eh, ¿Ustedes no, van a esperar no, que, sí. lo re que lo resuelva por ese canal eh, institucional? Eh, sí, porque estamos trabajando, digamos, uh -huh. estamos al tanto de todo esto con la Subsecretaría de la Mujer. No estamos trabajando solo como consejo, sino también escuchando. Se hizo presente la Subsecretaría de la Mujer con uh -huh. una uh -huh. nota. Está bien. Y bueno, eh, ya creemos que ya hicimos todo lo correcto uh -huh. para que vaya todo por un... Más como tiene que ir, sí. Natalia, a partir de que se hace público esto, eh, ¿ha aparecido alguna otra persona a contar una situación parecida, similar que vivió con, con el presidente del Consejo Deliberante? No, no, no, no, para no. nada. No, no, no, no, para no. nada. O sea, es este único caso. Sí, está bien. Sí, es más entre vecinos, pero sí es el único caso. Bueno, eh, bien, Natalia, no sé si querés eh, contarnos algo más, eh, agregar algo, si no, muchas sí. gracias. No, por favor, ¿Eh? Eh, nada, esperamos a esto y ya te digo. Eh, que estuvimos trabajando codo a codo con la subsecretaría y esperamos a ver qué determina la justicia, porque ya se elevó todo como correspondía. Bueno, muy bien. Eh, que tengas buen día, Natalia. Muchas gracias, igualmente. Bien.